Cuentos de hadas españoles Los niños de la estrella Hace un tiempo inmemorable vivió un generoso y hermoso emperador que gobernó medio mundo En su interminable reino vivía la mujer más hermosa, la Ptiza. La Btiza era hija de un pastor Su lustroso pelo y su piel suave y delicada destacaba en todo el reino Su belleza había cautivado a todos en la ciudad, incluso a los pájaros, a los animales y a los árboles. La no solo era bella, sino que era una mujer muy buena. Cuidaba de su rebaño y de todos los que la rodeaban. Y no solo de los pájaros y animales. La belleza y generosidad de la tenían incluso embelesadas a las estrellas. Una de estas estrellas era Lynn. Latiza, tienes un gran corazón. Te hemos estado observando desde el cielo y nos has cautivado por tu belleza y corazón. Así que tengo un regalo para ti. ¿Qué regalo? Una bendición. Al sexto mes de tu matrimonio serás bendecida con dos gemelos. Serán tus niños de la estrella. ¿Niños de la estrella? ¡Sí! ¡Sí! Con una estrella brillante en la frente, siempre los tendrás cerca para protegerte. Sus estrellas serán su armadura. Nadie podrá hacerles daño. Serán los niños más guapos y sabios de esta tierra. Dicho esto, Lin desapareció en el cielo. Al día siguiente, cuando la Ptiza llevaba a su rebaño de ovejas a pastar a unos prados cercanos, oyó el trote de unos caballos. Se giró y le sorprendió que el emperador y unos cuantos soldados se estuvieran aproximando. En cuanto el emperador vio a Laptiza, se enamoró de ella. Hola, dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Laptiza. Y eso fue suficiente. El emperador bajó del caballo y habló con Laptiza mucho tiempo. El emperador se enamoró de la hermosa pastora y le pidió que se casara con él. La tiza estaba tan impresionada con el emperador que aceptó casarse con él. Pero no iba a ser tan fácil. El emperador tenía un cortesano traidor de nombre Murik. Murik quería que su hija fuera la emperatriz. El emperador, desconocedor de sus intenciones, confiaba en él ciegamente. «Pero eso es imposible». «Este palacio tiene una tradición que no puede romperse. ¡Es una pastora! Si quiere casarse con usted, debe ofreceros a cambio algo valioso. Solo así será un matrimonio entre iguales». «Pero si es la hija de un pastor, no es justo esperar algo valioso a cambio». Una tradición, es una tradición, mi emperador. Uh, yo no he hecho las tradiciones y como emperador no debe romperlas. Pero... ¿Puedo hablar? Puedo ofrecer algo muy valioso. Al sexto mes de mi matrimonio, me han bendecido con dos gemelos con una estrella brillante en la frente. Serán invencibles y siempre me protegerán a mí y a este reino ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabemos que no estás mintiendo? Si es mentira, me encerraréis en las mazmorras el resto de mi vida ¿Qué? Laptiza. ¡No! Perdóneme, emperador Pero de una emperatriz o de una campesina la palabra es la palabra Creo en mi bendición y creo en mí El emperador indeciso aceptó. La boda tuvo lugar al día siguiente. El palacio y todo el reino se alegraron y lo celebraron durante días. Murik ya no podía hacer nada para detenerlo, pero no estaba dispuesto a verse derrotado por una pastora. Pasaron los meses y llegaba el sexto mes. Murik estaba más impaciente cada día que pasaba. Al final, hizo un último movimiento y conspiró contra su propio reino. ¿Quieres que ataquemos tu reino? ¡Perderemos! ¡Shh! Lo sé, pero ¿qué importa? Te he prometido dos bolsas de oro. Cuando te capturen, te liberaré y te daré la recompensa. «Mañana es el último día del sexto mes. Tengo que separar al emperador de la emperatriz. ¡Adelante!» Al día siguiente, el emperador recibió la noticia de que estaban atacando a su pueblo. No quería abandonar a su esposa, pero era su deber proteger a su pueblo. «Debes ir, querido. Estaré bien». Obviamente los atacantes fueron capturados... Pero cuando el emperador regresaba junto a su mujer Murik lo detuvo Hoy es el último día del sexto mes, mi emperador El sol está a punto de ocultarse Y no hay señal de los niños de la estrella La palabra es la palabra, dijo ella No importa, no va a ir a las mazmorras oh, Ya entiendo La emperatriz puede no cumplir su palabra, supongo No cumpliré, es una conspiración contra mí y contra el reino Pero hasta que no se descubra la verdad, como prometí, viviré en las mazmorras El reino estaba conmocionado, todos estaban confusos con el repentino giro, todos excepto Murik. Esa noche se escabulló del palacio y caminó hacia el mar Es auténtica magia ¿Cómo habéis podido crecer en un día? Ahora silencio El palacio no sabía que la bendición de Lin se había hecho realidad La estrella le había dado a la emperatriz dos gemelos la noche anterior Murik lo había visto todo La tiza tenía a sus hijos a su lado Y se había quedado dormida A la mañana siguiente habían desaparecido Murik quería que estos niños de la estrella se alejaran muy, muy lejos Ya había planeado su destino Metió a los bebés en un bote y lo empujó despiadadamente hacia el inmenso mar <risa> Ahora mi hija será la emperatriz y yo gobernaré medio mundo No permitiré que una pastora y sus hijos estropeen mi plan El bote navegó horas antes de ser atrapado por una tormenta Las olas eran grandes y muy potentes Golpeaban con fuerza el bote, pero los niños se reían disfrutando el viaje De repente, una enorme ola empujó el barco dentro de las aguas furiosas Pero en vez de ahogarse, los niños de la estrella se transformaron en dos diminutos peces Saltaron del bote felices y nadaron atravesando la tormenta. En el palacio... Ah, entiendo vuestra pena, mi emperador. Pero el pueblo os adora y tiene esperanzas y sueños. Tenéis que pensar en ellos. Debéis casaros otra vez. ¡Murik, no me casaré otra vez! Ah, solo por vuestro pueblo, mi emperador Ellos no han mentido ¿Por qué deben quedarse sin emperatriz? Ah, no sé ah, ah, ah, ah, Si me permitís, mi emperador ¿Por qué no os casáis con mi hija? Ella sabe todo y entenderá vuestro dolor ah, Haz lo que quieras, Murik No me importa. Sin perder tiempo, Murik se encargó de los preparativos. La boda tendría lugar esa mismísima semana. Pasaron unos días y unos pescadores encontraron dos peces brillantes, muy brillantes, en su red. ¡Se los regalaremos al emperador! ¡Sí! ¡Se casa hoy! ¡Será un gran regalo! ¡No! ¡Esperad! ¡No nos matéis! ¿Estos peces saben hablar? ¡Sí! ¡No somos peces comunes! ¡Por favor, no nos matéis! Pero entonces, ¿qué queréis que hagamos con vosotros? Coged una pecera grande y llenadla de rocío. Dejadnos nadar un rato, ponednos en la hierba y dejadnos secar. ¡Oh! ¿Oh? Los pescadores hicieron lo que les pidieron Al fin y al cabo, eran unos peces parlanchines Tras nadar un poco, pusieron los peces a secar en la hierba Tras secarse por completo, los peces se transformaron en dos jóvenes Los dos eran hermosos, con una estrella brillante en la frente ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Somos príncipes Somos los hijos de vuestro emperador y de la emperatriz Laptiza Oh, sabía que nuestra emperatriz nunca mentiría Tenemos que llegar a palacio antes de que se celebre la boda Debéis taparos la cabeza No le enseñéis a nadie en la estrella Os llevaremos a palacio El palacio estaba lleno esperaban la ceremonia, pero ni el palacio ni el emperador estaban felices. Silencio. Todos sabemos que el emperador ha decidido casarse con mi hija. Ahora empezaremos. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quiénes son? ¿Y cómo se atreven a interrumpir así en mi palacio? Somos tus hijos, padre, tus hijos los niños de la estrella. Oh, ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ese hombre, tu cortesano de confianza, nos abandonó para que muriéramos en el mar y que su hija fuera la emperatriz. Quería gobernar él, pero olvidó que fuimos bendecidos por una estrella. ¡No puede matarnos! ¿Murik? ¿Es verdad? Ah, ah, ah, yo... ¡Arrestadlo! ¡Oh, hijos míos! ¡Hijos míos! El emperador mandó que inmediatamente sacaran a la Ptiza de las mazmorras Abrazó a sus hijos Lin, la estrella, tenía razón Los niños nacieron de la bondad Y la bondad siempre vence a la maldad El emperador y su emperatriz la btiza, gobernaron muchos años junto a los niños de la estrella Fin